beca automática desde su nacimiento hasta los 10 años de todo niño o niña. A partir de quinto de primaria la beca deberá ser en base a promedio escolar 80% en el promedio mensual sin que se haya fallado una materia en el periodo y sin cerrar la cuenta si no se cubre con el promedio en un periodo determinado. Guarderías para todo niño y niña por algunas horas en la mañana, antes de continuar con su preescolar. Cerrar toda puerta a la corrupción, las de antes y las de hoy. Desligar toda editorial de televisoras, radiodifusoras y periódicos. abriéndolas a todo aquel que tenga una buena idea para publicar. A los niños y niñas se les debe garantizar su niñez y su educación. A los adolescentes se les debe instar a continuar con su educación hasta terminar su formación. Sean maduros y en base a una anterior autosuficientes. Asegurar la partida tranquila y sin sufrimiento de todo enfermo terminal y de personas de muy tercera edad si ellos así lo deciden. Instaurar la figura de juicio político y si es letra muerta reanimarla. becas a madres solteras, sin buen ingreso económico, y si no han concluido sus estudios, condición sería el concluirlos. Becas de 5 mil pesos mensuales para adultos mayores, que no cuenten con pensión y si esta ya se ha depreciado demasiado. Generar fuentes de empleo desde los más básicos hasta los de más evolución, instaurando un salario mínimo de 8 mil pesos mensuales. Generar inversión, que no crédito para personas que tengan una buena idea de negocio con su cuaderno de cargos, que no sean motivados con bases delincuenciales. La inversión no será influenciada por poder económico, por poder político o por compadrazgos, sino solo el convencimiento que, que genere el proyecto mismo.